Tele Elche, Radio Marca, 101.4, la radio de Elche. Saludos, son las nueve en de la mañana. Les damos la bienvenida a este programa, la glorieta de este viernes 22 de enero. Terminamos una semana trágica. Se ha llegado al límite de muchas fuerzas. Primero, la de los profesionales sanitarios que claman el autoconfinamiento de la población... ...porque la situación en los hospitales... ...como en el General de Elche es crítica... ...ya ha comenzado a ocuparse el espacio de la cafetería... ...para colocar más camas... ...cada vez son más los sanitarios... ...que piden o ruegan a la población... ...que nos quedemos en casa... ...que reduzcamos al máximo nuestra movilidad... ...para frenar así el incremento de ingresos hospitalarios. Elche ya está sufriendo también las consecuencias del colapso sanitario. Ayer un hombre murió de COVID en su casa, en la calle Eduardo García Esquitino. Y también han llegado al límite otros sectores económicos por esas medidas restrictivas. Hablamos de los hosteleros de Elche. ...compitidos masiva fue la caravana de coches... ...que recorrió todas las calles de Elche... ...para protestar por el cierre de la hostelería... ...la vicepresidenta de la Asociación de Hostelería de Elche... ...Nieves Gil y el presidente Marco Antonio Pomares... ...explicaron que con estas movilizaciones... ...se quiere decir basta ya... ...si el gobierno cierra sus negocios... ...debe dar ayudas directas de inmediato... ...para sobrevivir, los escuchamos. Este basta ya, la hostelería está al límite diría yo que hemos sobrepasado ya el límite entonces pues queremos eh, hacer ver todo este malestar la situación que estamos viviendo y hacerla llegar al resto de la ciudadanía en la injusta criminalización que está haciendo consellería al sector de la restauración eh, se nos está hacer se nos ha cerrado eh, y encima eh, con el tiempo pagando el 100% de los impuestos y sin recibir ninguna ayuda Ellos insisten en que no son los culpables, no son los focos de los contagios. Y a muchos hosteleros de los que participaron ayer en esa caravana, la paciencia se les ha agotado. Esto es un atropello a la hostelería, estamos hasta las narices ya, ¿eh? porque esto es un atropello. Toda la culpa la tiene la hostelería, ¿verdad? Toda la culpa, ¿no? Esta mañana era un centro comercial, a un gran almacén. ¿Eh? ni se guarda distancia de seguridad, ni uno cogía un producto, lo dejaba, iba el otro, lo cogía y nadie desinfectaba nada. Es una cuestión de humanidad, yo entiendo que haya mucha gente que lo está pasando mal por el tema del COVID, está claro, pero es que hay otras muchas personas que lo estamos ya pasando mal por, por otras por otras circunstancias. Entiendo que no es, es una situación muy difícil de manejar y lo único que... ...se me ocurre a mí es pedir sentido común. Nunca he ido cargar sobre nosotros sin tener culpa... ...nosotros eh, sometemos y limpiamos constantemente... de ...manejamos la medida ...que nos oiga el alcalde porque somos el único sector eh, castigado... ...día tras día y necesitamos las ayudas que están dando... ...en todos los países, no pedimos otra cosa que nos ayuden... vale ...para seguir colaborando con, con toda la industria ilicitana. El portavoz popular Pablo Ruz acudió al inicio de la caravana que fue en el Estadio Martínez Valero para apoyar las reivindicaciones de este sector y reclamar al alcalde que en el pleno del lunes se aprueben ya esas ayudas directas. Esto pasa por ayudas concretas, por dinero y por permitirles... ...económicamente su, su, su propia subsistencia... en unas llevaremos una moción al pleno... ...para consignar un millón y medio de euros... ...para los hosteleros de Elche... ...y esperamos y deseamos y pedimos... ...al equipo de gobierno... ...que ante esta llamada de socorro... ...desesperada de los hosteleros... ...actúen y lo hagan con responsabilidad... ...y con determinación". Pues no sé qué va a ocurrir con la moción del Partido Popular... ...porque precisamente ayer el alcalde participó en esa reunión... ...con el presidente Chimo Puig... ...y junto a otros alcaldes de grandes ciudades valencianas... ...para la reconstrucción de esta comunidad... ...donde se aprobaron las nuevas ayudas a los sectores más afectados... ...no serán 120 millones sino 160... ...los que se van a destinar a los más castigados... ...por las medidas restrictivas, entre ellos la hostelería... ...ayudas que se concretan como mínimo en 2.000 euros por empresa... ...más 200 euros por empleado... ...para el alcalde este fondo... ...dijo ayer, es una respuesta sólida... ...que servirá para salvar empresas y empleos. Pues bien, hoy en nuestro programa La Glorieta... ...hablaremos en la ronda de noticias... ...sobre esta protesta... ...sobre la situación de los hospitales... ...sobre la actualización de los datos... ...que no va a ser buena, ya les adelanto... ...porque ayer mismo... ...en la Comunidad Valenciana... ...se volvió a registrar... ...otro dato de récord... ...más de 8.000 contagios en un día... ...y casi 100 fallecidos... ...por eso esta semana es negra... ...hoy en nuestro programa La Glorieta... ...en unos minutos hablaremos con la presidenta... ...del Colegio de Enfermería... ...para... ...porque han llevado precisamente al síndic... ...y al juzgado... ...la discriminación de las enfermeras y enfermeros de la privada... ...en la vacunación contra la COVID... ...y seguiremos... ...también en nuestro rincón cultural... ...dedicándolo esta semana... ...a esa joven poetisa que ha cautivado... ...a mucha gente en ese discurso de la toma de posesión... ...del nuevo presidente de Estados Unidos... ...hablaremos por tanto de Amanda Gorman... ...sabremos quién es Amanda Gorman... ...y a las 10 de la mañana abordaremos... ...las actuaciones de la empresa Mixta iWest Elch... ...con motivo del informe de desarrollo sostenible... ...que acaba de publicar... ...y terminaremos con la presidenta... ...de la Sociedad Valenciana de Medicina Familiar... María Ángeles Medina... ...quien es una de los muchos profesionales... ...que más se escuchan en este país... ...lanzar esa llamada de socorro... ...de los profesionales que se han visto desbordados... ...por el aumento de los contagios... ...y que piden... ...a la ciudadanía que les ayuden a parar esta pesadilla... esta pesadilla ...que estamos sufriendo... ...y que ellos sufren más... ...por estar en primera línea de batalla... ...eso será sobre las diez y media... ...ahora como siempre... ...comenzamos con la música seleccionada... ...para este viernes... ...22 de enero... ...con... ...el grupo... ...Los Secretos... ...a tu lado...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 pero a tu lado. Ya no persigo sueños rotos, los he cosido con el hilo de tus ojos y te he cantado al son de acorde. te habré ayudado que hoy he soñado en vida en otro mundo pero a tu lado 101.4 Telehealth Radio Marca. Y para poder digerir estos malos datos de la pandemia, pues necesitamos eh, más música que nos haga bailar, que nos haga recordar tiempos mejores. Radio Futura. si te vuelvo a ver pintar un corazón de tiza en la pared Te voy a dar una paliza por haber escrito mi nombre dentro Tú lo has hecho porque ayer yo te invité Cuando vivas con tu amiga de la mano se acababan de encender todas las luces, era tarde y nos reímos los tres. Y si te vuelvo a ver pintar un corazón que la pared, te voy a dar una paliza por haber He escrito mi nombre dentro. me estuve esperándote en la plaza y las horas se marchaban sin saber qué hacer. Cuando al fin te vi venir yo te llamé por tu nombre pero tú no dejaste de correr y si te vuelvo a ver pintar un corazón te tiza en la pared. Parece que aquel día tú empezaste a ser mayor Me pregunto cómo te han convencido a ti Te dijeron que jugar es un pecado O es que viste en el cine algún final así Y si te vuelvo a ver pintar un corazón de tiza en la pared Te voy a dar una paliza para ver Es green Y si te vuelvo a ver pintar un corazón de tiza en la pared Teleelch Radio Marca 101.4 La Radio de Elche La Glorieta con Rosmar y Alonso ...pues continuamos aquí en el programa La Glorieta... ...después de escuchar esas dos canciones del pasado... ...vamos a hablar del presente... ...porque el proceso de vacunación... ...está teniendo muchos frentes abiertos... ...uno de ellos es la cantidad de personas... ...alcaldes, asesores, responsables sanitarios... ...que se están colando y vacunándose... ...cuando no les toca... ...otro, los envíos de dosis... ...que se han reducido por culpa de la farmacéutica Pfizer... ...que no está cumpliendo con el acuerdo eh, con Europa... Y otro más, el de las jeringuillas, que no parece eso, que sean las adecuadas para exprimir al máximo las dosis que llegan. Y a esto se añade un capítulo más. El Colegio de Enfermería de Alicante ha trasladado al Sindic de Greuges, de Laguna Valenciana, y también lo hará a los juzgados, la situación en la que se encuentran las enfermeras y enfermeros del sector privado de la provincia, al no haber recibido todavía la vacuna contra la COVID-19. Consideran que ...que se les está discriminando con respecto a sus compañeros de la sanidad pública... ...y mucha razón deben tener... ...cuando hoy mismo hemos conocido que un juez de Alicante... ...ha tardado tan solo un día en adoptar como medida cautelar... ...a raíz de la denuncia del Colegio de Médicos... ...que los galenos de la privada deben vacunarse inmediatamente... ...en esta provincia de igual forma y en las mismas condiciones que en la pública... ...pues bien, para hablar de este asunto tenemos con nosotros a la presidenta... ...del Colegio de Enfermería de Alicante... Montserrat Angulo... ...a quien damos la bienvenida... ...buenos días Montserrat eh, ...buenos días Rosemary... ...buenos días a todos los oyentes... ...supongo que después de conocer... ...lo que ha ocurrido... ...con, eh, con la denuncia... ...realizada por el Colegio de Médicos... ...de, de la provincia... Y eh, ustedes eh, consideran que se les da la razón también, eh, aunque no hayan ido a los juzgados con esta sentencia o con esta medida cautelar, no es sentencia, de que también deben vacunarse a los médicos de la misma forma que de la privada, de la misma forma y en las mismas condiciones que los médicos de la pública. Por supuesto, por supuesto. La verdad es que eh, nosotros estábamos dando un pequeño margen a, hacer, a tomar la medida. Se nos ha, se ha adelantado el Colegio de Médicos que, la, que interpuso esta medida el miércoles. Nosotros lo hemos hecho eh, ayer y esperamos, por supuesto, que la respuesta por parte de los juzgados y del síndice de Greu sea la misma que se le ha dado al, a los médicos de la privada. Porque, ¿Por qué ustedes eh, dieron ese paso, eh, los enfermeros y enfermeras? ¿Qué, qué está pasando? Eh, ¿cómo, porque supongo que ustedes verían que en el plan de vacunación también se les informó ¿no? cómo iba a ser la vacunación, ¿Ustedes, ¿por qué han tardado tanto tiempo en protestar? Eh, ¿cómo, ¿Cómo ha eh, sido? Eh, realmente no hemos tardado tanto tiempo en protestar. Ya la semana pasada ya eh, estuvimos hablando de que era necesario e importante que la vacunación fuera por igual en los centros privados que en los públicos, que todos éramos enfermeros y enfermeras trabajando cara al paciente y teníamos el mismo riesgo de, de infectarnos que eh, estaremos trabajando en un espacio o en el otro. Pero es verdad que la semana pasada, en una reunión que mantuvo la consellera con todos los colegios profesionales sanitarios de la Comunidad Valenciana, nos informó de que eh, con la remesa de vacunas que iban a llegar esta semana, a partir de esta semana lunes, que fue día 10 eh, 15, puede ser, o, no, 18, a partir del lunes 18 iba a, a trasladar esas vacunas a los centros privados y iba a comenzar la vacunación de todos los profesionales, incluidos los enfermeros y las enfermeras de sector privado. Con lo cual, quedamos a la espera de que así se cumpliera. Eh, el hecho ha sido de que esta semana nos han ido informando los colegiados, ya hemos ido ya recibiendo quejas de que esto no se ha cumplido. Con lo cual, pues nos hemos puesto eh, manos a la obra también a denunciar la situación. ¿Y eh, no lo han cumplido por qué? ¿Les han dicho desde Sanidad por qué no, no se ha cumplido el plan de vacunación? Pues eh, la respuesta que hemos obtenido ha sido que debido a que eh, la empresa Pfizer ha, ha frenado la entrega de vacunas a, en el espacio europeo, pues a España han llegado menos vacunas y, por supuesto, han llegado menos no han, no han recibido todas las vacunas que esperaban la comunidad valenciana y las dosis que hay están guardadas para la vacunación. La segunda dosis de vacunación de aquellos que habían sido vacunados la primera vez y que se posponía el proceso a que llegaran más vacunas. Esa es la respuesta que nos han dado. Supongo que ustedes estarán indignadísimos porque han tenido que ir al Defensor del Pueblo y irán a los juzgados, como lo han hecho los médicos, indignadísimo, cada vez que escuchan como alcaldes, asesores, responsables sanitarios eh, se vacunan sí. cuando no les toca. Por supuesto, mm, todo ese tipo de incidencias son nefastas, nefastas para la población porque eh, pierden se pierde la confianza y desde luego a nuestro profesional a nuestros profesionales, a nuestras enfermeras y enfermeros nos duele en el alma que gente que realmente eh, su riesgo es bajo, porque están detrás de unos despachos y no están recibiendo gente cara al público, ni mucho menos que se estén vacunando, y en cambio pues quienes estamos trabajando día a día y recibiendo eh, gente sin saber si están infectados, no, a pesar de que tomemos las medidas de seguridad, el riesgo es mucho mayor para nosotros que estamos trabajando y más aquellos profesionales que están trabajando a pie de cama todos los días con pacientes tanto COVID como no COVID ¿Consideran ustedes acertada la decisión de que no se les entregue esa segunda dosis a esas personas que se han colado? Uf, es que es una situación un poco difícil. Yo creo que por salud pública, es decir, por eh, si viéramos por ética, por razonamiento así de, de pronto, yo diría pues que no se le dé la segunda dosis. Pero por otro lado, perder dosis no estamos en condiciones. Creo, si una persona ha sido vacunada con una primera dosis, Creo que sí le debe de garantizar la segunda dosis, pero realmente mmm, estamos estamos cometiendo errores, errores muy gordos en el tema de la vacunación. Sí, y este no es el único. Eh, hay otros. ¿Qué pasa con las jeringuillas? ¿Ustedes tenían conocimiento de que las jeringuillas no eran las adecuadas para aprovechar al máximo las dosis que venían? Pues ahí es que ha habido, desde mi punto de vista, una pequeña controversia cuando desde el ministerio y desde la empresa Pfizer se habló de cómo era la reconstrucción, se habló de sacar solo cinco dosis de cada una de las vacunas, debido a que estaba contemplado que se podría perder un poquito en cada una, aunque eh, cuando empezó la vacunación que yo conozca, eh, los profesionales que lo estaban haciendo decían que salían las seis, las seis dosis, que estaban sacando seis dosis de cada vial. Uh -huh. Con lo cual, eh, yo sé que no en todos los sitios, no, el número de jeringuillas precisamente de las de un mililitro estaba restringido, pero yo entiendo que, que se ha añadido a los pedidos ese tipo de, de jeringuillas y que se están usando. No, no no lo tengo pero uh -huh. es verdad que, que he escuchado la denuncia como como todos vosotros y Montserrat, usted ha hablado de una cadena de errores no solo en el proceso de vacunación lo hemos visto eh, a lo largo de todo de toda esta pandemia quizá porque la situación era cambiante era nue nueva insólita extraordinaria y a todos nos ha superado pero ustedes en lo han padecido mucho, porque creo recordar que los enfermeros y enfermeras también han denunciado en las primeras oleadas que no habían equipos de protección, eh, que, que ustedes han sufrido mucho, ¿no? Están sufriendo mucho y supongo que habrán llegado ya a esta tercera ola totalmente agotados. Pues así es, estamos en una tercera ola muy agotados y muy, y muy infectados como el resto de la población. Es decir, al principio, como bien has dicho, porque no teníamos equipos suficientes, porque nos pilló a todos de infraganti y no y el, el colapso, la falta de, de mascarillas, unas rotas, los guantes, no se sabía. Ahora, en esta tercera ola, que la estábamos esperando, porque sabíamos que, que, que iba a venir, que la estábamos ahí esperando y, aún, a pesar de todo, nos han tomado todas las medidas por parte de la sociedad, de los políticos, las medidas adecuadas, pues ahora estamos sufriendo de nuevo el colapso hospitalario y, y realmente el trabajo está desbordado. El trabajo está desbordado. La situación de los hospitales y de los centros de salud es, es caótica. Eso es lo que estamos viendo día a día. Esto es una pesadilla. ¿Y hay enfermeros y enfermeras suficientes...? Sí. Pues, Porque están pues no. ustedes de baja, ¿no? Habrá sí. muchas bajas. ¿Cómo está sí. la situación? Pues la situación estaba muy mal, o no sea sé, ahora mismo los números de, a día de hoy, pero la semana pasada eh, habíamos aumentado de, de 800 a mil y pico enfermeros y enfermeras de baja en la provincia de Alicante. Creo que, que el número es altísimo, ya no solo de enfermeras, sino también de otras categorías profesionales mis no profesionales los hospitales y los centros de salud, pues eso cada día aparece una bajada nueva por o bien por contagio o bien por contacto, con lo cual tiene que estar aislada mínimo 10 días y bueno, estos procesos es el día a día. La bolsa de trabajo está está agotada hace tiempo. Desde los hospitales nos han mandado escritos al Colegio de Enfermería de todos los hospitales pidiéndonos que, que digamos por favor que, que, que cualquier enfermero que quiera trabajar que llame directamente a los hospitales, que que se que sepa traslade la información a los a los a las provincias limítrofes, a Murcia, a Albacete, a Valencia a ver si en algún sitio hay algún enfermero disponible. Para, para poder trabajar, porque cualquier mano es, es necesaria. ¿Y se están movilizando o, o les llegan a ustedes enfermeros jubilados que sí que quieren eh, estar en primera línea? Mm, vamos a ver, la bolsa de trabajo esta que se ha habilitado para jubilados es de, para el tema de la vacunación. Es una petición que se hizo a través de la consellería de hacer una bolsa de eh, jubilados hasta los 70 años que quieran participar en las labores de, de vacunación cara a la siguiente etapa de vacunación cuando se haga la estrategia, que todavía no está en marcha. Aunque ya se está empezando a hablar de que los siguientes en vacunar serán los mayores de 80 años... Eh, así, y luego los los enfermos crónicos, bueno, pues dentro de, para ese tipo de trabajo sí, actualmente para los hospitales no se está pidiendo, ni para los centros de salud se está pidiendo la colaboración de, de estos jubilados. Y Montserrat, ustedes, eh, estamos hablando de, ha hablado del colapso sanitario, de lo mal que lo estamos pasando en la provincia, pero está hablando tanto de hospitales ...públicos como privados. Por supuesto, tanto de hospitales públicos como privados... ...y de hecho, en estos momentos... Eh, ...parte de la cirugía y de ingresos... Eh, de, ...de algunas especialidades... ...están derivando todos a la privada... ...porque no tenemos capacidad en la pública de, de, de, de asumirlos... ...entonces, el, el personal que está trabajando... ...los enfermeros y enfermeras que trabajan en los centros privados... Eh, tanto de las clínicas donde se está derivando pacientes como los que están en clínicas pequeñas atendiendo al público, haciendo extracciones. Nuestro servicio sanitario, en concreto en Alicante, tiene mucha mucho cliente de, de aseguradoras privadas y trabajan muchos en primera línea cara, eh, cara al paciente todos los días. Y son subsidiarios y tienen los mismos derechos por supuesto que los que trabaja que los que trabajamos en el sector público. De ahí ustedes que reclamen también esa vacunación, no es sé, es incomprensible que les hayan puesto ustedes atrás por, de, por detrás. Montserrat, eh, supongo que habrán tenido ustedes tiempo también de analizar qué nos está ocurriendo, ¿por qué estamos siendo tan castigados por la pandemia en esta tercera ola y no en las anteriores? ¿Creen ustedes que la cepa británica tiene algo que ver porque tenemos una puerta ahí que es el aeropuerto del Altec? Pues no lo sé. Realmente, a ver, es que la epidemiología y los estudios epidemiológicos son muy difíciles y yo creo que, que van con un poquito de retraso. Yo desconozco esa información. Podría ser una de las posibilidades. También puede podría ser nuestro, nuestro carácter, nuestro clima, que nos hace... Mmm, salir más a la calle aunque precisamente donde se supone que hay más contagios es en el ámbito privado y, y del y de, de ambientes cerrados que no en, que no en la calle no en el ambiente público pero en fin Eh, es, es muy compleja la, la epidemiología como para... Yo creo que se tienen que hacer estudios serios y, y de este tema. Y mm. tanto, lo complejo que es el coronavirus. Aún sabemos sí. muy poco de él. El... Aún, sabemos, aún sabemos muy poco, efectivamente. No sabemos exactamente cómo cuál es la transmisión. Quiero decir, eh, si el contacto, si, qué tipo de contacto... Mm, hay muchas cosas que están en el aire. Porque unas personas sí y otras no. Cuando en una casa, por ejemplo, hay un infectado, porque hay familias que lo cogen todos y en otras familias que han estado eh, igual conjuntos no lo cogen más que uno y el resto ni se infectan, entonces no se sabe muy bien todavía eh, qué mecanismos actúan ahí. Lo que sí que sabemos es los eh, los efectos, que, que, que, que los Eso estragos es. que está causando es. y los pocos recursos que tenemos para, para frenar el avance de la pandemia. Esperemos que esto acabe muy pronto. Montserrat Angulo, presidenta del Colegio de Enfermería, muchas gracias por explicarnos esta situación y toda la suerte del mundo para los enfermeros y enfermeras y evidentemente nuestro reconocimiento por el, en, el enorme esfuerzo que están ustedes realizando. Pues muchísimas gracias por acordarse de las enfermeras y de los enfermeros de la provincia de Alicante y nada, por favor, cuidarse mucho y quedarse en casa, restringir las... ...la la convivencia al mínimo posible. Es un, un consejo de, de, de, de una enfermera. Pero más que un consejo... ...creo que es una llamada de auxilio, de socorro. Hay que autoconfinarse, sí. Montserrat. Sí, hay, hay que autoconfinarse, efectivamente. Eso es, eso es lo que hay que transmitir a la población. Gracias. Y bueno, y un, un poquito de esperanza... ...de que lo conseguiremos. Llegaremos al final de esto, ¿eh? Sí, También. La vacuna, la vacuna es nuestra esperanza. Eso es, eso es, eso es. Pues ¿Sí? muchísimas gracias, Montserrat Angulo, presidenta del Colegio de Enfermería de Alicante. Gracias. 101.4, Tele-Elx, Radio Marca. ¿Te imaginas un lugar donde las rebajas van más allá? Donde reciclar tus prendas usadas tiene premios, regalos directos y además ahorras colaborando con ONGs. No imagines. Disfruta de tu oasis de compras seguras en LALYUP. Próxima parada, LALYUP destino de oasis. Descúbrelo en cclalyu.com Estrena Aventura, estrena tu nuevo Jeep, Jeep Renegade Night Eagle, 18.900 euros, Jeep Renegade Limited, 18.900, estrena tu nueva vida con Jeep Renegade. Ven a por el tuyo a Escape Automóviles, tu concesionario Jeep y Alfa Romeo, en Elche, Sor José Falcorta 41. El calor más confortable y a los mejores precios está en Ferroquet y la llave. Estufa Pellet 695 euros Calefactor horizontal 16,50 Estufa eléctrica halógena 19,95 Detectores de gas, humo y monóxido Visita su exposición de estufas de leña y pellet Financiación a medida Realizamos presupuestos sin compromiso En Elche Ferro Key la llave Nuevo acceso por Concepción Arenal 176 Con parking para clientes Y ferreterialallave.com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 101.4 Teleelch Radio Marca La Glorieta con Rosmar y Alonso Son las 9 y 32 minutos de la mañana, tenemos 11 con 2 grados de temperatura y tenemos en los estudios de nuevo a Antonio Baza nuestro compañero. Muy buenos días Antonio. Buenos días. Qué bien poder comenzar el Rincón de la Cultura eh, sobre todo para terminar una semana que es negra, trágica Por sí. lo que estamos viviendo. Tú terminabas el chimpondía pidiendo a la población que se autoconfine y la primera de las entrevistas de La Glorieta ha sido a la presidenta del Colegio de Enfermerías que también ha pedido a la población que se autoconfine. Así que imagínate cómo estamos. Es que si, si sumamos un poco todas las noticias que nos llegan de cómo están los hospitales es para echarse las manos a la cabeza. Sí. Ver, y que y, o, oíamos un poco con curiosidad, ¿no? Hace 10 días tal vez que decían, eh, están empezando a poner camas en el gimnasio del hospital. Ah, en, en la, <ríe> la veíamos capilla. una foto muy curiosa sí. poniendo camas en la, en, en la capilla del hospital, vale. Pero es que ahora ya es el, el, el comedor. El comedor, la, la cafetería, cafetería, donde también están poniendo camas, ¿no? Y además, en vez de dos, ya sabemos cómo son las habitaciones, que con dos camas ya se va estrecho, pues algunas habitaciones la están haciendo con tres camas, porque no hay espacio. Y ese es el problema que se decía, que no nos pase nada, que no tengamos un accidente, que no nos caigamos por la calle y nos demos un golpe en la cabeza, que no tengamos una necesidad de salud importante, porque no hay espacio para entrar en el hospital. Ni tampoco profesionales y ayer y ayer no. Antonio también vivimos algo pues tremendo y es que los bomberos tuvieron que entrar en casa de una persona que murió con COVID sola uh -huh. en su casa claro. si sí, al final eh, te dicen quédate en casa porque tampoco claro. eh, ante cualquier síntoma no puede meterte en el hospital no y bueno si se va la cosa empeorando pues eh, pueden ocurrir esas cosas por eso por eso me gusta abrir esa ventana porque la cultura nos hace pues mm. eh, soñar otras cosas y nos hace agarrarnos a la esperanza. Y eso es lo que hizo hoy, bueno, hoy no, esta semana, una joven poeta de 22 años que eh, ha dado la vuelta al mundo porque fue seleccionada para eh, recitar un poema o su propio poema en el acto de investidura del nuevo presidente de Estados Unidos. Más que la edad, que es la más joven en hacerlo, es el color de su piel. Ella es negra. Y ahora contaremos algunas cosas de su vida, porque ser negro hoy día en Estados Unidos es que su recuerdo de la infancia a nivel político, el primer recuerdo ella dice que tiene de, no es una manifestación, no es un meeting no, es... Cuando su madre le obligaba a memorizar la advertencia Miranda. La advertencia Miranda es el aviso que la policía debe dar a cualquier detenido y en el que te señalan, entre otros, los derechos que tienes a guardar silencio y a hablar con tu abogado. Su madre lo que quería hacerle entender es que dentro de esa piel negra se tenía, tenía que salir a la calle y enfrentarse a muchas cosas, entre ellas que la policía, por tu piel, tuviese que detenerte y tú saber cómo tenías que actuar. Es triste, ¿no? Muy triste y además Amanda gorman tiene una historia detrás porque ella lo dijo en, en el escrito que, que leyó ante el ante Estados Unidos y ante buena parte del mundo porque nos, nos jugamos mucho con, con la nueva atentos. administración sí, teníamos sí, sí. muchas ganas de que se fuera Donald Trump sí. que llegara otro y precisamente este otro biden lo que es su administración lo que quiere poner voz a, a, a ese colectivo al colectivo negro en un, en un país que está azotado por la discriminación racial pues ella ella dice que comenzó a recitar sus poemas desde bien joven para superar también un problema en el tartamudeo dicción sí, también la con, dicción, la, con la R, sí la R para de poder Cuesta, hablar sí. en público y fíjate ha llegado a, a, a recitar sus propios poemas ante millones de personas Y además quería, ella también lo dice, lo, lo contó en el New York Times, tenía también ganas de poner por escrito en su poesía, en su obra, que es ser negra precisamente y uh -huh. ser mujer en una sociedad que premia pues todo lo contrario, como has dicho, Antonio. Uh -huh. Y por, por eso comenzó ella a escribir y le ha ido muy bien, porque a los 16 años ya fue premio a la mejor poeta en Los Ángeles, porque ella es de California. Además, de madre ella es hija de una madre soltera, profesora que evidentemente le inculcó muchos valores desde bien pequeña. A los 19 años, bueno, a los 18 entró ya en la Universidad de Harvard y a los 19 años fue mejor poeta nacional. Precisamente en esa universidad le entregaron este título. Y hay que decir de Amanda Gorman, que es de la poetisa joven de 22 años que estamos hablando, que cursó el máster o que cursa el máster de escritura en la Universidad Complutense de Madrid, o sea, que estuvo en Madrid uh -huh. y dice ella que iba y venía en 2019, es cuando estuvo cursando el máster, que iba y venía en autobús en Madrid y que ahí eh, ella tomaba sus notas de sus poesías. Pronto se publicarán dos libros, uno de poesías y otro eh, sobre un cuento infantil. Ella, además, eh, en redes sociales, pues llamó mucho la atención de la firma Prada. Por eso ese abrigo eh, amarillo, chillón, fue el que se puso de Prada para la investidura. Y además también llamó la atención de Oprah eh, Whitney, que es la Oprah, la mujer más poderosa de Estados Unidos. Eh, en su perfil de Instagram, pues Oprah eh, contactó con ella porque era una joven, ya le veía talento a esta joven y le prestó los anillos eso un anillo con una nave enjaulada uh -huh. y, y los pendientes de, de oro para como amuleto de la suerte para la investidura. Y le fue bien, porque uh -huh. realmente su discurso cautivó a Estados Unidos, a, a gran parte de Estados Unidos, ¿eh? todo hay que sí, decirlo. Claro. Pero su discurso vino muy bien, porque ella lo que quería eh, se le encargó fue la primera dama, Jill, la que y eh, aconsejó o la que propuso que fuera Amanda gorman esta jovencita la que recitará eh, la poesía en el discurso en la toma de investidura de su marido uh -huh. ella la escogió porque la vio en vídeos o la vio recitar en, estuvo recitando en la biblioteca del congreso de Estados Unidos cuando ganó el, el premio a la poeta a la mejor poeta nacional y, y quería que fuera que fuera una joven negra y además con mucho talento, y con una poesía que atrapa, que engancha, porque cuenta cuenta evidentemente la realidad. A ella se le encargó hace dos semanas, o tres semanas, se le encargó que, que escribiera algo para eh, la toma de investidura de Joe Biden, y dice que el 6 de enero, cuando se produjo el asalto al Capitolio, fue lo que le provocó terminar su discurso con lo que terminó un discurso evidentemente que clamó a la unidad de un país y que fue de esperanza ante, para poner freno, ante el incremento de ese discurso xenófobo y extremista de los seguidores de Donald Trump. Y sobre todo cuando ella en su día a día, ya hemos visto que de pequeña lo que su madre le, le hacía, ¿no? Aprenderse esa advertencia Miranda. Eh, pero en su día a día eso se lo ha ido aplicando. Yo creo que Uh, yo siempre digo que alguien puede tener éxito en un trabajo, en la vida, en el deporte, en donde sea, cuando terminas eh, siendo, te ofuscas en lo que quieres conseguir, cuando llegas a ser una persona que te dedicas todo tu tiempo y toda tu mirada hacia lo que quieres hacer, quizá de una manera excesiva, pero es la única manera de triunfar de esa manera y esta niña pues le va a ocurrir niña porque tiene 22 años le va a ocurrir porque eh, ella dice que comienza sus cursos ella da cursos uh -huh. de, de poesía sí, y que verdad. comienza pues eh, en esos talleres de poesía que se hagan las preguntas siguientes no quién te ha llevado sobre sus hombros qué es lo que te mueve de alguna manera que te preguntes cosas es muy importante para saber hacia dónde tienes que ir e incluso también lo que dices es que ella eh, comparte tres oraciones como si fuesen un mantra. Saber que exija es de escritores negros, saber que descendieron de luchadores por la libertad, y que rompieron sus cadenas y cambiaron el mundo. Quizá, si pensamos en Martin Luther King, decimos bueno, década de los 60, Estados Unidos, pues podría, ¿no? Todavía uh -huh. eh, reminiscencias de la esclavitud, y pero es que estamos hablando del siglo 21 y hemos visto cómo esta legislatura, esos últimos cuatro años, ha hecho que Eh, un país se divida mm. como estaba dividido. ¿no? Y ella hablaba de unidad o habla de alguna manera de todos juntos buscando un futuro. Sí, de superar, de superar evidentemente lo que vivió Estados Unidos. Ese ataque total y brutal a la democracia con mm. muchos fallecidos. Eh, Antonio su discurso cautivó lo hemos eh, traducido de aquella manera y hemos hecho bueno un pequeño eh, resumen evidentemente sí, sí, porque eso sí, pedimos perdón, disculpas porque no es que una no traducción notar, poética pero que no se va a notar pero lo hemos intentado ¿eh? que no quede eh, y sobre todo mm, queremos destacar lo que todos los periódicos del mundo han destacado hay frases que, que quedan ahí que sí que lo hemos traducido tal cual eh, hay unanimidad eh, hay una frase bueno el poema que ella escribió se titula la colina que subimos precioso uh -huh. y, y hay una frase que, que lo resume todo que ella dice que aunque la democracia pueda ser periódicamente retrasada, nunca podrá ser permanentemente derrotada. Es, con esa frase sí. yo me quedo, es la que escojo. Pero tiene otras muchas, Antonio. Te voy a poner un canto que también suele ser habitual en la toma de investidura de los presidentes. Que, por cierto, no es casualidad que una poeta tome la palabra en un acto de investidura. Suele de ser sin, habitual. Porque es habitual. Lo que pasa es que Amanda Gorman es la, la, la más joven uh -huh. de todas las que han pasado por eh, todos los actos de investidura de todos los presidentes, de los uh -huh. últimos presidentes. Porque no supongo, supongo que lo que al principio la toma de bueno, investidura no sabemos, sería claro, de otra sería eso, forma. Claro. Son 46 presidentes ¿Sí? con el actual. Los que los que han tomado la rienda de, de ese país, de Estados Unidos. Pues eh, te voy a poner eh, de música de fondo para escuchar el contenido de Amanda Gorman, eh, Amazing Grace que es uno de los cantos que no suele que suele eh, escucharse uh -huh. en, el, en, la, en los actos de investidura de los presidentes. Así que te pongo a Aretha a Franklin con la Mising Grace, aunque el que escuchamos el otro día fue de un cantante country. No recuerdo su nombre, por lo que pongo este canto en voz de una de las grandes del día. Aretha Franklin. Amanda Worman comenzaba así. Cuando llega el día, nos preguntamos dónde podemos encontrar la luz en esta sombra interminable. Hemos desafiado el vientre de la bestia. Hemos aprendido que la tranquilidad no es siempre paz. De alguna manera lo hacemos. De alguna manera hemos resistido y hemos sido testigos de una nación que no está rota, sino simplemente inacabada. Nosotros, los sucesores de un país y una época en que una chica negra, flaca, descendiente de esclavos y criada por una madre soltera, puede soñar con convertirse en presidente o encontrarse recitando ante uno. Si queremos estar a la altura de nuestro propio tiempo, entonces la victoria no estará en la espada, sino en todos los puentes que hemos construido. Si bien la democracia puede retrasarse periódicamente, nunca puede ser derrotada de forma permanente. En esta verdad, en esta fe en la que confiamos, la historia tiene los ojos puestos en nosotros. No regresaremos a lo que fue, sino que nos trasladaremos a lo que será un país magullado pero íntegro, benevolente, audaz, feroz y libre, la intimidación no nos dará la vuelta, ni nos interrumpirá, porque sabemos que nuestra inacción e inercia serán la herencia de la próxima generación. Así que dejemos atrás un país mejor que el que nos quedamos. El nuevo amanecer florecerá a medida que lo liberemos, porque siempre hay luz. Si sólo fuéramos lo suficientemente valientes para verla, si tan solo fuéramos, lo suficientemente valientes para encararla. Pues Antonio, aconsejamos a nuestros oyentes que puedan pues seguir a Amanda Gorman, que, que que puedan escuchar su mensaje a través de las redes sociales, porque está colgado en redes sociales y no es difícil de encontrar como lo hemos hecho nosotros. Ella, eh, al New York Times, dijo que para realizar eh, su discurso, pues tuvo que leer, fíjate, te voy a decir tres grandes referentes. A Winston Churchill, ¿sabes para qué?, ...dice que lo releyó para entender la retórica del texto... ...lo clava, eh... ...y al poeta Walt Whitman para inspirarse... ...y al activista abolicionista Frederick Douglass... ...para hablar del país con el que sueña... ...precioso... ...esta es Amanda Gorman, de 22 años... ...esa es Aretha Franklin, cantando en la Amazing Grace... ...que la tenemos de fondo... ¿Y qué te parece si terminamos contándote una historia con un final feliz? Te cuento una historia que he leído en el diario El País y que me ha parecido interesantísima. Tiene final feliz para el Estado, o sea, para todos nosotros. Se trata de un islote que alberga un auténtico tesoro arqueológico. Ese islote está en el mar Mediterráneo y está muy cerca de aquí. No está barca pero está cerca. Está en Águilas, en Murcia, y se le conoce como el islote del Fraile. Pues sabes que su último propietario fue un escocés, un joven escocés que se llamaba, es que el nombre sí, sí, no lo sé pronunciar, se llama Hugh Buckingham Broadwick. Dice era un espía. Y no sé lo que era, pero fíjate, llegó a la isla, bueno, él compró esa isla porque tenía unos minerales, era en aquella época era una tenía una mina una mina eh, concretamente una cantera de tierra de color violeta y eso es lo que le atrajo a él para los negocios la cantera de la isla pero estuvo en 1912, estuvo varios años allí viviendo y no se llevó absolutamente nada y fíjate lo que veía vivía en una isla donde había un restos de un edificio monumental monedas, un asentamiento romano Y también eh, ánforas un, un barco hundido romano eh, restos también musulmanes en fin es tan, tan valiosas eh, los los restos arqueológicos que carlos tercero envió una expedición a ese islote que documentó el, el amurallamiento que tiene que parcialmente rodea la isla porque no se sabe eh, quién vivía en esa isla pero sí estuvo habitada por muchas civilizaciones Él llegó en 1912 se marchó en 1920 sin razones aparentes podría ser espía y nunca más volvió ese islote a ser ocupado pero cuando empezaron las universidades a eh, poner en valor todo el to, todo el tesoro arqueológico que hay en el, en, el, en ese islote hace poco Bueno, hace poco, en 1968, los descendientes de ese Broadway, de ese escocés, reclamaron la propiedad del islote. Claro, claro no eran tontos. Claro. Pero ya estaba prescrito y el tesoro arqueológico, por tanto, ha pasado a manos del Estado español. Uh -huh. Y ahora los científicos intentan completar los, misteri los misterios, misterios que hay en de isla. quién de qué quiénes y para qué existen. Eh, se asentaron en esa isla las civilizaciones romanas y musulmanas. Así que una historia con de, final feliz. Lo despiés de es porque me suena leí algo que eh, aprovechando que estaba allí, pues me imagino que su gobierno le diría, "Oye, ya que estás aquí, estás frente al puerto de Águilas, contrólame los barcos, entradas y salidas de este tipo de barcos, ¿no?" Y parece que, bueno, hay algo que dicen que que una de sus eh, funciones era esa puede ser eh, él dicen que, que vivía solo con dos o tres sirvientes y con su perro eh, antonio tenemos que poner el punto final Gracias. porque sé que te tienes que ir hasta luego hasta el próximo viernes hablaremos de más historias nosotros hemos terminado con la del islote del fraile 101.4 tele radio marcada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 ¿Quieres una conexión a internet veloz, sin cortes y con todas las garantías? Disfrútala al mejor precio con los 1000 megas de Cable World. Infórmate en el 966-19-2000 o en cableworld.es. Más velocidad, más servicios, más cerca de ti. Cable World Fibra. La glorieta. ...con Rosmar Alonso. Faltan ocho minutos para llegar a las 10 de la mañana... ...y nosotros eh, antes de la siguiente... ...de la entrevista que tenemos programadas... ...con el responsable de la empresa mixta... ...I West Elch... ...vamos con eh, la música que tenemos preparada... ...volvemos a recordar otro tema del pasado... ...bueno, no de, del pasado... ...de hace dos años concretamente... ...la canción que lanzaron... ...Beret y Melendi... Si tan solo esperas a que las cosas sucedan, tan solo sucede el tiempo He perdido más por no hacer nada que mirando cómo se pierde el intento Lo he sentido bien porque me miento Y ya ves que las cosas no son siempre como las pintamos Yo puedo morir de frío y afuera es verano te juro, te engaño, te dejo y te extraño Te quiero y te hago daño sin razón Mejor desde cero nada con la mía se junta la honestidad y la hipocresía se me junta cada rastro de ignorancia que yo intento hacer parecer sabiduría se me juntan los recuerdos de tus besos esos que ya pertenecen al pasado y te cada noche lo confieso Aunque jure que no estoy enamorado. Quiero ver el modo antes que mi miedo. Quiero verme solo para ver si puedo. El precio de los mejores momentos siempre ha sido tener que echarlos de menos. Me acerco a tu llama yo y me congelo. Y entre mis mitades, ¿quién es el bueno? Y nunca tuve el coraje suficiente para decir yo voy a me quedo. Mejor de este cero que el Solo antes de entrar en ti Lo tenía todo pa' no ser feliz Y nunca me dio por vivir la vida Pero sin sí fingir porque sonreí Cuando dije yo puedo en vez de en fin Cambié el azar por el hacer por mí Rompí el camino pa' poder seguir El Elx Radio Marca 101.4 La radio de Elche En mármoles, formas, escaleras, fachadas, bancadas de cocinas, baños.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 A a en SK Automóviles encontrarás unidades limitadas en toda la gama tipo desde 12.900 euros Este sí, este es tu tipo, ¿a qué estás esperando? Gama tipo desde 12.900 euros Ven a por él a SK Automóviles, tu concesionario Fiat En Elche, Sor José Falcorta 37 En Orihuela, carretera Murcia-Alicante, kilómetro 27 Y en Elda Petrer, partida reventó 1 La Glorieta con Rosmar y Alonso. Tres minutos para las 10 de la mañana y nosotros seguimos disfrutando de la música, la de los Beatles.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 La Glorieta Con Rosmar y Alonso Pasa un minuto de las 10 de la mañana Damos la bienvenida a quienes nos siguen A partir de esta segunda hora del programa La Glorieta por nuestra señal de Teleelch Este programa comienza todos los días De lunes a viernes a las 9 de la mañana Aquí en el 101.4 De Teleelch Radio Marca Hoy viernes 22 de enero hemos abordado al principio en la primera hora el problema de los enfermeros y enfermeras el colegio de enfermeros al igual que ha hecho el colegio de médicos va a poner o va a pedir a la justicia que se solucione esa discriminación que hay entre los profesionales sanitarios de la privada con respecto a la pública porque siguen sin vacunarse cuando deben vacunarse en las mismas condiciones y en la misma situación que los de la pública no se entiende por qué a los de la pública ya están vacunándose y los de la privada no. Y después hemos seguido hablando de Amanda Gorman, esa joven poetisa que cautivó a medio mundo eh, por sus palabras en la toma de investidura del, nueve, del nuevo presidente de Estados Unidos. Y en esta segunda parte del programa vamos a hablar ahora de la empresa Mixta I West Elks, porque acaba de publicar su cuarto informe de desarrollo sostenible. Se trata de una memoria donde recoge eh, todos los compromisos y toda la participación de esta empresa en la construcción de una ciudad pues más verde y sostenible con el fin de cumplir ese objetivo de declarar Elche en 2030 capital verde europea. En ese informe se indican numerosas cuestiones, como por ejemplo, cómo se produjo el consumo de agua potable en Elche, que se... ...que fue de ciento, de casi 111 litros por habitante y día en 2019... ...también refleja la tendencia... ...en la reducción del consumo de los últimos años... ...y sobre todo recoge... ...pues eh, la política de tarifas sociales... ...además de otras políticas verdes... ...que se están implantando... ...para tener vehículos más ecológicos... ...o depuradoras más eh, sostenibles... ...pues bien, para desmenuzar esa memoria siempre y cuando el tiempo nos lo permita de este de este programa que siempre es limitado tenemos con nosotros al gerente de highwaygües del javier prieto a quien saludamos muy buenos días javier muy buenos días rosa mari y saludos a todos los oyentes eh, la memoria de 2019 eh, si hay que concluir eh, usted qué destacaría de esta memoria Bueno, yo creo que hay que destacar la memoria en su conjunto pero de todas formas eh, comparando unas la, como es la cuarta comparando con las demás yo creo que debemos poner en valor eh, el gran avance que hemos dado en, en muchos en muchos aspectos yo creo que hemos consolidado eh, los compromisos que, que la empresa tiene con el desarrollo sostenible a, a, junto con los, eh, esos objetivos focalizándonos en, en muchos en muchos de ellos como podría ser como no puede ser de otra manera la preservación del agua con, con el número 6 pero también el fin de la pobreza a, a través del fondo social a través de las tarifas especiales a través de los compromisos de pago etcétera etcétera o sea que el, el consumo de agua potable usted cree que la población en estos cuatro informes que han que han publicado ¿Está siendo responsable, la población está realizando un consumo de agua responsable cada año? Eh, sí, además usted ha dado un dato y es que prácticamente el consumo medio de por ciudadano o sea, se situó en 2019 en algo menos de 111 litros por habitante y día. Eh, eso quiere decir que hace como cuatro o cinco años estábamos del orden de 130 esa disminución de, de un 20% aproximadamente de, del consumo no es más que… ...el resultado del compromiso... ...de la concienciación del ciudadano... ...a través de todas las campañas... ...que nosotros hemos venido haciendo desde entonces. Estamos hablando de 2019... ...¿qué puede pasar en 2020... ...con lo de la pandemia... ...de qué forma ha podido influir la pandemia... también ...en ese consumo de agua potable... ...porque todos hemos estado confinados... ...durante varios meses... ...y ahora pues seguimos también... ...la, la gran mayoría no salimos de nuestras casas... ...precisamente por la situación de colapso sanitario... ...que se vive... Bueno, yo eh, creo que lo que ha pasado con, con la pandemia, con el hecho de que nos confinemos, es que el consumo medio se habrá, se habrá mantenido prácticamente igual, pero, sin embargo, lo que hemos cambiado es dónde hacemos ese consumo. Antes una parte del consumo lo hacíamos en los centros de trabajo, o en los colegios, o en los gimnasios, eh, y, sin embargo, ahora gran parte de ese consumo se ha trasladado, de esos lugares a casa, ¿vale? Por, pero habremos consumido más o menos lo mismo, porque yo creo que la concienciación de que es un recurso escaso que debemos cuidar y debemos hacer un uso eh, muy concienzudo de él, Eh, la llevamos los ciudadanos del Che ya con nosotros. Y usted también ha destacado en esa memoria eh, pues las políticas sociales que llevan a cabo para garantizar el acceso, el acceso de todas las personas vulnerables o sin recursos a este bien preciado, el agua. Aparte del Fondo Social, que por cierto ha crecido, eh, 2019, cre, ¿crece cada año el Fondo Social? ¿Son 250.000 euros y se mantiene congelado o, o eh... ustedes intentan que, que aumente? Eh, vamos a ver, en 2019 fueron 250.000 euros, 2020 se mantuvo en 250 euros, en 2021 eh, ya es de 400.000 euros. Eh, va a haber un fondo social destinado a agua potable a, a cubrir la parte de la factura que es consumo de agua potable, que pasa de 250 a 350.000 euros, y se ha creado un fondo social para cubrir la parte de la factura que es alcantarillado, que es, se ha dotado de 100.000 euros. Por lo tanto, en conjunto, vamos a disponer de 400.000 euros para aliviar la carga de la factura para las familias más vulnerables del municipio de Elche. Pero no solo se detienen ustedes en ese fondo social, porque en la memoria también hay 700.000 euros que destinaron en 2019 para pagar eh, los eh, las facturas de aquellos que… O, o para fraccionar el pago de las facturas. Eso es o sea, eso es. Eh... Eh, hemos hemos fraccionado facturas o, o gasto de gasto de, de agua de los océanos delche por valor de algo más de 700.000 euros. Eso qué quiere decir que cuando una familia, una persona se presenta, incluso una empresa se presenta en, te, eh, en la oficina y solicita que no pueda hacer frente al pago porque se encuentra en una situación que, sin ser de vulnerabilidad, sí si le genera un problema para pagar en ese momento, eh, se establece con él, con esa persona, con esa empresa, eh, fundamentalmente personas, se, eh, se establece con él un... Bueno, ¿y cuánto puedes pagar uh, al mes? Eh, intentamos que los pagos no se demoren más de seis meses, pero bueno, ha habido casos excepcionales de familias en situación que, sin ser vulnerables, son muy muy apretadas en un momento dado y hemos llegado a hacer eh, el, la, el pago de la deuda eh, diferido en 12 mensualidades, sin intereses. Esa suma… Es lo que son algo más de 700.000 euros en el año 2019. Y luego también indican que hay tarifas sociales. ¿Unas tarifas sociales? ¿Dan ustedes publicidad a esas tarifas sociales? Porque ¿quién paga menos agua? ¿A quién permiten ustedes pagar menos por el agua? Que eh, las tarifas sociales o especiales que decimos, lo digo por diferenciar del Fondo Social, las tarifas especiales las se, se establecen en el estudio de tarifas que se aprueba primero en la empresa y luego se ratifica en el Pleno del Ayuntamiento. Las tarifas especiales van destinadas, por una parte, a pensionistas, a eh, a pensionistas a, trabaja, a trabajadores que se encuentren en paro en larga duración, también a familias numerosas, ...y eh, en personas que estén eh, sean hayan sido víctimas de violencia de género los pensionistas eh, y esto qué significa eh, ¿Qué reducción de, de, de importe es el que por ejemplo a los pensionistas que son los más eh, los más abultados un pensionista que puede eh, que tiene ver, que pedir eh, primero los pensionistas eh, no son, no nos referimos a todos los pensionistas sino todos aquellos pensionistas ...cuya pensión es inferior a, a una determinada cantidad que establece el Estado, que es el IPRI. Eh, los pensionistas que están bajo esa, bajo ese nivel de ingresos eh, lo que tienen que presentar aquí es la documentación... ...que les certifica cuál es el nivel de ingresos anuales, de o sea, cuál es el, eh, su pensión mensual a lo largo de, de un año. La Seguridad Social, la Tesorería de la Seguridad Social envía a cada pensionista informa a cada pensionista al inicio de cada año de cuáles va a ser cuál va a ser su pensión a lo largo de ese año y con ese documento es con el que tienen que venir aguas del che a solicitar que se les considere como tal y que pasen a tener la tarifa que está establecido para, para esos casos. Tan sencillo como presentar ese documento que emite la Tesorería de la Seguridad Social. Bien, pues esos son los dos aspectos que ha destacado, pero también en esa memoria hablan ustedes de las depuradoras, y de que ya hemos alcanzado el 100% de la reutilización de las aguas tratadas en las depuradoras. ¿Esas aguas van destinadas al 100% al regadío? En el CHESI, el 100% del agua que se depura eh, se reutiliza. El, aproximadamente del orden del 90% del agua depurada y regenerada va a consumo agrícola. El 1% se utiliza en riego de parques y jardines municipales. Y el, la diferencia, el 9% restante, viene a ser el agua que de la depuradora de arenales alimenta para mantener vivo... Eh, ...el clo de Galvain. El, el 1% de parques y jardines es un poco bajo. ¿Eso significa que parques y jardines... Eh, eh, ...tienen suficiente con un 1% de las aguas... ...tratadas en depuradoras... ...o es que utilizan agua potable para regar? ¿Siguen utilizando agua potable para regar? A ver, eh, nos encontramos en este momento... ...elaborando un plan para extender la red... ...que llamamos de agua regenerada... ...porque la red de agua generada sube desde la planta depuradora de Algoros... ...por la margen del río Vinalopó... ...hasta un depósito que se encuentra más arriba del pont del Pondel Bimilenari... Ah, ...y desde ahí sale hacia abajo una red que riega fundamentalmente... los eh, márgenes del río Vinalopó. Estamos trabajando en un proyecto para extender las aguas eh, depuradas... ...y regeneradas para el riego de la ciudad a través de, del eje formado por la avenida del ferrocarril y la avenida de la, de la Libertad, de tal forma que se puedan regar todas esas zonas y después se pueda extender a otras zonas cercanas. Pero estamos todavía elaborando ese, ese proyecto. ¿Por qué se ha retrasado tanto este proyecto cuando estamos hablando de que el agua potable es escasa? Bueno, no, no es un proyecto muy fácil de, de llevar a cabo porque implica uh, atacar zonas urbanas que están ampliamente consolidadas pensemos solamente en lo que en lo que representa tener que hacer zanja a lo largo de esas dos grandes avenidas que le he comentado más hacer eh, todas esas obras hacia otros parques cercanos no es no es sencillo no es barato y hay que hay que estudiarlo muy bien para ver hasta dónde se llega y cómo se llega pero sí que decirle que el ayuntamiento delche tiene una concesión de, por parte de Confederación para reutilizar aguas para parques y jardines de hasta dos hectómetros cúbicos, o sea, 2 millones de metros cúbicos al año. Eh, Javier, ya que estamos hablando de las depuradoras, ¿hay un en, en marcha ese proyecto de poder trasladar la depuradora de Algoros a otro lugar? No sé si ustedes tienen competencias en la depuradora de Algoros en ese proyecto, Eh, porque, ¿de quién es propiedad la depuradora de Algoros? ¿De la Generalitat Valenciana? ¿De ustedes? A ver, la depuradora la depuradora es municipal. Lo que ocurre es que la gestión, el control de funcionamiento, quien subvenciona el funcionamiento de la depuradora de Algoros, se hace a través de la entidad pública de saneamiento de aguas residuales de, de la Generalitat Valenciana. Entonces, todo cambio, todo cambio se tiene que hacer eh, con ellos se tiene que contar con ellos que eh, pensemos que los ciudadanos del Che pagan en la factura de agua, pagan el canon de el canon de saneamiento. Con ese canon de saneamiento se tiene que pagar no solamente el mantenimiento de las depuradoras, sino también las inversiones futuras para su mejora. Por lo tanto, quien tiene que pagar una nueva depuradora de Goros es la EPSAR eh, y no y no de nuevo los ciudadanos del Che. Por lo tanto, Eh, toda negociación tiene que ser Aguas del Che junto con el Ayuntamiento y con ese socio imprescindible que es la que es la EPSAR, que es la Entidad Pública de Saneamiento. Eh. Por lo tanto, estamos en todavía en fases uh -huh. de negociación de qué depuradora, dónde, con qué uh -huh. calidades y con un objetivo. Claro. Y es que la depuradora genere, regenere el agua que pueda ser reutilizada para lo mismo que se está reutilizando ahora y que no genere... Eh, problemas a la ciudadanía como son conocidos los, los olores que, que a, a ciertos barrios del che llegan entonces eh, estamos hablando de un proyecto más bien a medio o largo plazo eh, pero de momento tenemos lo que, lo que tenemos que es la depuradora de algooz cuál es su funcionamiento sigue provocando malos olores Sí los, los olores los olores se sigue siguen provocando porque no deja de ser una depuradora de aguas residuales que en su proceso productivo de digestión eh, genera esos gases y lo que esa depuradora aparte de, de que puede mejorarse mejora aún la, la calidad de agua que, que genera eh, lo que falta son sistemas de desodorización que, que es necesario implantar por lo tanto hay que plantear una nueva depuradora, eh una nueva concepción, existen hoy en día nuevas tecnologías en la depuración, nuevas ideas de cómo se debe depurar, por lo tanto tenemos que pensar en una nueva depuradora. Javier Prieto como gerente de Aguas Elche, bueno, la situación sanitaria es crítica, los contagios aumentan día a día Y hay una cuestión y es el estudio de las aguas residuales para poder detectar el COVID. Ese estudio para poder rastrear la presencia del virus en la población y sacar conclusiones, incluso adelantarse a esta tercera ola, ¿se ha llevado a cabo en las aguas residuales de la ciudad? A nosotros nos consta, porque les tomamos muestras para su análisis, que la UMH laboratorios de la UMH están analizando esas aguas residuales de entrada y de salida de las tres depuradoras del CHE en un convenio que tienen firmado desde el mes de mayo con la Dirección General del Agua de la Generalitat Valenciana. Y entiendo que, que están llevando a cabo los estudios pertinentes para ver cómo evoluciona la pandemia o qué resultados salen de, esos de esas analíticas de aguas residuales ...en función de cómo está uh, el número de ciudadanos delche ...contagiados o evolucionando. Hemos hablado también de las obras... Eh, ...tendremos que preguntar a la Universidad Miguel Hernández... Eh, ...sobre ese estudio, la evolución del mismo. Sí. Eh, a ustedes, las obras... Eh, ...ha hablado usted de, de una obra que está pendiente... ...que es la de poder eh, extender el agua regenerada... ...ese plan para extender el agua regenerada... ...en todo el municipio... ...pero... Eh, hemos visto que West Elche eh, sigue levantando eh, pavimento. Eh, Siguen ustedes con las obras, con los colectores. ¿Cuáles son en 2021 las inversiones? Pues en 2021 la primera inversión que empezaremos ahora en febrero es una inversión de pluviales que, que recogerá aguas de la rotonda del barrio de San Antón y la llevará a las aguas residuales ...al colector que existe bajo la la ronda sur en la rotonda de la carretera de santa poa esa es la primera la segunda inversión que se empezará en torno al mes de abril después de que sea adjudicada en el consejo de, de administración del mes de marzo será una obra de agua potable en el altet en la calle de, en la avenida de san francisco de Asís... Y estamos trabajando en otros proyectos, como por ejemplo la, la ampliación de las tuberías de salida, las grandes los grandes colectores de salida de los depósitos de Carrús, porque la ciudad ha crecido, las tuberías está, eh, son actualmente de una sección que, que reco se recomienda que sean de mayor sección para mejorar el suministro de la ciudad. Por otro lado, estamos también trabajando… ...en una ampliación de las conducciones de salida, de suministro de, de, de, de la pedanía de Torrellano... ...en todo el término municipal, una red arterial. Estamos también trabajando en otra en otro proyecto que es mejorar las redes de agua de la avenida de Cartagena en el Altec y son bueno, muchas son muchas las sí. obras de 2021 pero las de 2020 también supongo que ustedes han terminado o, o hay una eh, que, que han tenido ustedes problemas con los arqueólogos eh, ya hay arqueólogos ¿no? eh, para poder supervisar todas las tanjas que ustedes abren eh, vamos a ver en 2019 la verdad que perdón 2020 sí que ha sido un año ...muy frenético a pesar de la pandemia en la ejecución de obras. Creo que conviene destacar las obras que hemos hecho para conectar eh, la zona de eh, Ciudad Jardín y Palmerales junto con la calle de Obispo Viníbal... Eh, para que las aguas eh, evacuaran a ese colector que antes he dicho por el Hospital General, evacuaran al colector de la Ronda Sur. Creo que esas son las que eh, las más importantes obras que hemos hecho en el 19, pero también hemos hecho muchas obras pequeñas en el casco antiguo de la ciudad, la zona del Raval, la calle Facho, la calle Uverna y no cabe duda que como estamos en el en el meollo de la zona arqueológica municipal, pues nos hemos encontrado con muchos restos arqueológicos y bueno, de qué obras se tratan son obras que estamos coordinando con el ayuntamiento porque el ayuntamiento va eh, tiene planificada las obras de de plataforma única y entonces lo que no podía ser era que eh, dejásemos redes antiguas ...bajo una nueva pavimentación, por eso atacamos con nuestros fondos de renovación anuales... ...atacamos a, hacer, a renovar todas esas redes, ya sea de agua o ya sea de alcantarillado... ...y claro, al, al excavar, pues nos hemos encontrado por debajo o, o muy cerca de las tuberías existentes... Uh -huh. ...restos arqueológicos que ha habido que, que, que levantar, que detallar, que dejar constancia y bueno, eso nos ha generado retrasos, claro. que a su vez generan retrasos al ayuntamiento con compromisos de esas inversiones, y bueno, ahí seguimos, ¿Y seguimos en Calle ¿Y Pachos, siguen, ¿no? en San Miquel, uh -huh. en Fosar... Uh -huh. bueno. y, y siguen esperando, supongo, que a que terminen todas los trabajos arqueológicos para continuar ¿no? con las ahora, plataformas únicas. Ahora mismo se están trabajando ya en todas las calles... Mmm, Todos los, eh, los detalles arqueoló, arqueológicos ya se han, digamos, levantado. Ya tenemos los permisos de patrimonio para continuar. Estamos terminando las obras para que a continuación entre el ayuntamiento y haga termine, termine sus plataformas únicas. Y después el único sitio donde todavía nos encontramos, mmm, eh, digamos, poniendo a la luz eh, restos arqueológicos es en la calle Facho. En la calle Facho todavía tardaremos ahí en... En, en continuar con la obra, la parte de agua y de alcantarillado, todavía tardaremos un, como 15 días para que después de nosotros pueda entrar el ayuntamiento. Calle Facho es donde se han encontrado ciertas cosas, que todavía nos falta el informe que nos diga que se ha encontrado, pero sí que se han encontrado cosas que parecen ser de, de, de mucho interés. Claro, muralla, resto de muralla, supongo, ¿no? Parece ser que hay restos de muralla, restos de un de lo que fue una puerta de entrada a la ciudad. Ha aparecido un, un, un aljibe eh, que creo que está datado de antes del siglo XVIII. Eh, bueno, otro aljibe más pequeño. Ah, están apareciendo muchas cosas, pero nos falta todavía el informe de, de patrimonio y de, de los arqueólogos que, que nos digan exactamente la importancia de todo lo que se ha encontrado allí. Pues Javier, Preto, no hay tiempo para más. La entrevista podría durar mucho más tiempo, mucho más, porque evidentemente pues sí. son muchas las obras, las inversiones que realiza la empresa Aigües de Elche, y espero que, que puedan terminarlas todas a, bien, en condiciones que 2021 también esas inversiones lleguen a la ciudad, porque al fin y al cabo es mejorar, evidentemente, eh, un servicio público muy necesario. Gracias. Muy bien, muchísimas gracias a ustedes. Buenos días a todos. 101.4 Telehelp Radio Marca. Un día sin el nuevo Sea seán León, suena así. No, no, no. Y uno con el nuevo Seat León, también. ¡No! Dormir, te dormirás igual. Pero con sus asistentes de conducción, llegar a tiempo será más fácil y seguro. Estrena tu nuevo Seat León por 220 euros al mes con My Renting. Entrada de 4.883,18 euros. Consulta condiciones en seat.es. Ven a tu concesionario Seat. En Elche y Torrevieja, Serrauto. Y en Orihuela, Oleza Motor. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. ¡Qué contento te ves! 101.4, Tele-Elx, Radio Marca. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. 10 y 25, y es momento de la ronda de noticias. Marga García, buenos días. Buenos días de viernes, Ros. Sí, un viernes también negro, como también lo ha sido una semana negra, porque los contagios, eh, bueno, los datos hablan por sí solos. Escuchen a Marga García. Los datos hablan por sí solos y parece que cada vez van a peor. Hoy hemos tenido esa actualización habitual de los viernes por parte de la Consellería de Sanidad y las cifras son realmente demoledoras. Y es que en apenas tres días hemos tenido 2.088 nuevos positivos en la ciudad y lo peor de todo, 14 nuevos fallecidos que elevan ya la cifra a 81 Y es que los últimos 14 días son 3.120 las personas que se han contagiado de COVID y la incidencia aquí en Elche, a día de hoy, ya es de 1.341 por cada 100.000 habitantes. Desde el inicio de la pandemia son ya 11.317 los positivos. Así que, Ros, parece que vamos cada semana de récord en récord. Y este ya es, vamos, absoluto. Pues esos datos indican que tenemos que quedarnos <susurra> en casa. ...tenemos que quedarnos en casa porque... ...que los sanitarios están exhaustos... Eso es. ...esos están datos son malos agotados. y se traslada por supuesto... A, ...a los hospitales donde bueno aseguran... ...que la situación ya es insostenible... ...sí lo decían desde el departamento del hospital general... ...que como tú dices piden restringir al máximo... ...las reuniones familiares y sociales... ...porque dicen el virus está desbocado... ...y es que además allí en el hospital general... ...además de la capilla y el gimnasio se han empezado a colocar ya camas en la cafetería y también se está buscando más espacio para ampliar las UCI. Eh, de los datos de ayer de la presión hospitalaria, eh, son 378 las personas ingresadas entre los dos departamentos de salud, de las que 60 están en la UCI. Y con ese aumento de contagios, pues también se refleja en ese aumento también en las aulas, no porque sean... ...los causantes de ese... Uh -huh, ...de ese aumento de contagios... ...pero ayer la Edil de Educación nos comentaba... ...que bueno, ya solo profesores... ...que están de baja por ser positivo... ...o haber uh -huh. tenido un, un contacto directo... ...con otro positivo... ...y los casos de los alumnos, bueno pues... ...cada vez son más esas ausencias... ...en las aulas y sobre todo... ...remarco el absentismo... ...que se está produciendo en las últimas semanas... ...en los cursos... ...inferiores, los de infantil... ...debido pues a que los padres tienen miedo... ...a esos contagios, así que pues dejan a sus hijos en casa. Eso y es sí, comprensible, quiso, es comprensible, porque ¿qué quiso decir la Concejal de No, la, la Concejal de Educación, de Educación pues bueno, dio un, un mensaje de calma, tranquilidad... ...bueno, pues dejando claro que los colegios son espacios seguros, libres de virus. Pero bueno, aún así también es entendible esa posición de los padres que bueno, tengan miedo y quieran que sus hijos pues se queden en casa. No solo de los padres, de todos los ciudadanos. Uh -huh. eh, cada vez que, que se actualizan los datos uh -huh. y, y los resultados son los que acabas de leer, Marga. Uh -huh. Es terrible. Los 14 fallecidos en tan solo tres días, has dicho. Uh -huh. En solo tres días, sí. Terrible. Desde y aquí en Elche última. estamos hablando del ayer en la Comunidad Valenciana. Se volvió otra vez a alcanzar cifras récord. Sí, sí. Esto no está parando. Esto no está parando. Hace dos días teníamos ese récord, casi 10.000. Ayer fueron, bueno, no llega a 9.000, pero bueno, son cifras aún así, bueno, pues que hacen temblar. Y parece que cada día va peor. eso Eso es... ...eso es lo malo... ...hoy hay junta de gobierno local... ...veremos qué dice el alcalde... El alcalde sobre ...porque todo no solamente están... ...pues eh, la, la actualización de los datos... ...del colapso sanitario... ...estaremos muy pendientes... ...de lo que está pasando... ...en los hospitales públicos y privados... ...de nuestra ciudad... ...eh... ...supongo que se le preguntará... ...por la muerte de, de, ese, de, esa, persona de esa persona de ayer... Uh -huh. ...en una vivienda de Carrús... ...de Eduardo García quitino sí, sí. ...con COVID... Uh -huh. ...que parece que estaba solo... Sí, estaba solo, los bomberos tuvieron que acudir allí, bueno, después de que, bueno, pues que no contestara a las llamadas, estaba siendo tratado por no, por salud teléfono, por, por salud pública, y debido a que no contestaba esas llamadas, bomberos fue a la vivienda y, bueno, pues eh, el hombre había fallecido. Eh, hablaremos, estaremos muy pendientes de, de toda la respuesta sanitaria que se está dando en, en la ciudad de Ilche, tenemos esa junta de gobierno, como decimos Marga, y también estaremos pendientes de las protestas que ya se iniciaron ayer de los eso, esteleros Sí con esa caravana de coches una sonora pitada desde las 6 de la tarde partieron del estadio sí. Martín de Valle hasta el polígono de Carrús y recorrieron todo el centro todo el centro de la ciudad bueno pues pidiendo eso pues bueno en contra por uh -huh. supuesto de las restricciones que comenzaron ayer y por la falta de ayudas directas para el sector de la hostelería. Es que me da la impresión, Marga, de que cada día estamos eh, llegando traspasando los límites, mm. los límites de las fuerzas del personal sanitario y los mm. límites también de, de las fuerzas de sectores económicos que están cerrados durante 14 días, como los de la hostelería y los del ocio. Sí, parece que cuando ya hemos llegado a un límite, pero no todavía hay más y sí. cada día... No sé, no sé dónde dónde vamos a llegar con esto. Bueno, lo que sí sabemos es que a la una vuelves, Marga, a dar más información, más noticias. Sí, por supuesto, aquí a la, eh, en Teleelx Radio Marca a partir de la una, en nuestra web, cualquier información actualizada durante toda la mañana en teleelx.es y todas las imágenes de este viernes 22 de enero pues en el Telenit. Muchísimas gracias, Hasta luego, Marga. Hasta luego. Y nosotros continuamos con la información deportiva. Hola, buenos días. El Elche Club de Fútbol pone toda su atención en el Fútbol Club Barcelona. Tras tres meses se van a cumplir este sábado sin ganar. La última victoria fue el 23 de octubre. Son ya 12 partidos donde los de Jorge Almirón solo han sumado... 7 puntos de los últimos 36 posibles, lo que le han hundido en la parte baja de la clasificación, eso sí a un solo punto de la zona de permanencia. El técnico blanquiverde recupera Iván Marcone para el centro del Campos, podría ser la única novedad en detrimento del canterano Johnny Alamo, que a sus 19 años debutó en primera división frente al Valladolid tienen claro en el Elche Club de Fútbol que puede ser una gran ventaja el que el astro argentino Lionel Messi no pueda estar en el Martínez Valero por sanción, como reconocía Josan. Sí, lógicamente que, que no venga Messi es es una ventaja para nosotros, ¿no? Al final que no que no juega el mejor jugador del mundo, pues Pues, lógicamente te da te da cierta ventaja pero pero sí, nosotros vamos a ir a competir, vamos a ir a, a intentar ganar, a intentar sumar los tres puntos, que es lo que hacemos todos los partidos, independientemente de ser, de ser el Barça o, o sea cualquier rival, hemos demostrado que podemos competir cuanto cualquiera, empatamos en el, en el campo del Villarreal que, que no había apuntado a nadie que había habían ganado todos los partidos eh, le empatamos en casa al Madrid incluso en el último minuto tuvimos la ocasión de Gonzalo para, para habernos llevado los tres puntos y creo que que, que otro partido más, es otro partido más, eh, son tres puntos más y los vamos a competir. Reflejaba Josan eh, que están unidos para conseguir la permanencia y Peremilla a su vez eh, decía que tienen que demostrar que valen para estar en primera división, además considera que la portería cero y la eficacia en ataque ante el Barça serán algunas de las claves para intentar dar la sorpresa. Hasta luego. Hasta luego Paco, muchas gracias y ahora vamos con la información del tiempo. Lo cerramos con Vicente Bordonado. El tiempo en Teleelche en Radio Marca, con Vicente Bordonado. Colaboran Autofima Hyundai y la Baquería del Camp delche. De Muy buen día, hoy vamos a tener una jornada complicada, marcada por el viento fuerte de componente terral, viento de poniente, y es que tras cruzarnos el sistema frontal de origen atlántico, anexado a la borrasca Hortensia, a partir de mediodía, rachas que podrían superar los 80-90 km por hora. Durante esta madrugada, paso de nubosidad, viento flojo, temperaturas muy homogéneas en todo el territorio. Aquí en la ciudad hemos alcanzado una mínima, en la estación meteorológica de Tela en torno a los 11 grados en buena parte del territorio, las temperaturas no han bajado de los 7-8 grados. Para esta mañana paso de intervalos de nubosidad, viento flojo tendiendo a moderado a partir de mediodía y a por la tarde viento fuerte de poniente, ambiente soleado, algún intervalo muy puntual de nubosidad sobre todo de tipo alto. Temperaturas similares a las de ayer máximas que en buena parte del territorio van a alcanzar los 20-21 grados. Durante el fin de semana seguirá la situación de poniente mañana sábado Alternancia de nubes y claros, bajan las temperaturas máximas en torno a los 17 grados, mínimas que durante esta próxima madrugada bajarán hasta los 8 grados, el viento moderado, rachas de 40 kilómetros por hora, el domingo vuelve el viento, rachas que podrían superar los 60 kilómetros por hora, suben las temperaturas máximas en torno a los 20 grados, seguirá llegando nubosidad y la semana que viene alternancia de nubes y claros, menos viento y temperaturas en ascenso, temperatura primaverales que podrían superar los 21, 22 grados. Hasta luego. 101.4 Telehelp Radio Marca. Restaurante Martino agradece a sus clientes y amigos la buena acogida de nuestros menús en las pasadas navidades. Después de estos días tan intensos, nos tomamos unas pequeñas vacaciones y estaremos cerrados hasta el 28 de enero. En breve regresaremos para así poder daros lo mejor de nosotros. En Restaurante Martino nos queda mucho por celebrar. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Son las 10 y 36 minutos y en la recta final del programa La Glorita vamos a terminar haciendo un llamamiento. Ustedes lo han escuchado en la ronda de noticias, la situación es muy mala. En tres días, en estos últimos tres días, en Elche se han registrado 14 fallecidos por COVID y más de 2.000 nuevos contagios. Son muchos los profesionales sanitarios que ya están lanzando llamadas de socorro, de auxilio, para que la ciudadanía se autoconfine porque si no lo hacemos, no sé qué va a ocurrir. Y una de esas eh, voces, de esos eh, profesionales que se han escuchado en este país, es la de la ilicitana María Ángeles Medina, presidenta de la Asociación de la Sociedad Valenciana de Medicina Familiar. Muy buenos días, María Ángeles. Hola, buenos días. ¿Cuál es la situación? Pues la situación es... Eh, no sé, de, de película de sangre terror, ¿no? Eh, eh, en Elche especialmente, además, estamos con unas cifras eh, muy, muy malas, en general en la provincia de Alicante, Valencia, en fin, estamos más allá de, del límite que ya atijinábamos y pedimos que se endurecieran las medidas de, de movilidad, ¿no?, de, para frenar esto antes de las navidades, pero, mira, la bola de nieve ya se ha hecho muy grande eh, y la capacidad del sistema sanitario ya está desbordada. Eh, está eh, ¿Podemos hablar de colapso sanitario en los hospitales de Ilche? ¿Te consta? ¿Y cómo sí, se vive? Con, con ¿y mayúsculas con... y con negritas, vamos. ¿Cómo se vive? Pues con un dolor, o sea, de manera profesional, con, con un estrés tremendo, con un dolor... Tremendo. Eh, eh, como médico en familia, nosotros eh, especialmente somos muy cercanos a los pacientes. Sabemos sus nombres, sus apellidos, sus sí, hijos padre, abuelo. De... Eh, y es que no hay familia ya en elce donde no haya entrado el virus. Es muy difícil en un círculo más, menos estrecho. Pero son familias completas que están contagiadas y uno de cada X se complica, uno de cada X está ingresado. Ahora mismo el mayor hospital que tiene la ciudad de Elche es la propia ciudad de Elche. La mayor parte de las familias de Elche están, de alguna manera, aisladas, confinadas, acabando su cuarentena, empezándola, empezando a grabarse empezando a mejorar. Hay de todo. Eh, no solamente son los pacientes que están en el hospital, son los pacientes que tenemos en casa, con seguimiento domiciliario, conseguimiento telefónico y presencial. Entonces, bueno, pues esto es un, un caos, porque eh, es demasiado, es demasiado y los, los recursos no son infinitos. ¿Puede ocurrir lo que vimos ayer? ¿Murió uno de esos pacientes que ustedes están siendo, que los atienden ustedes en casa, eh, solo en casa y de COVID? Claro, y, y más que nos encontraremos después. Esto ya sucedió en la primera oleada, donde después encontramos ancianos que llevaban muertos varios Meses, incluso. La situación social es un, es una añadidura ¿no? a, a esto. Eh, tenemos matrimonios que él o ella están ingresados y el, el marido o la mujer, gente mayor o gente discapacitada, pues está solo en casa. Servicios sociales tampoco da abasto. No hay donde ingresar a un paciente descapacitado eh, sin eh, cargo, o sea, que nadie se pueda hacer cargo, eh, si es positivo no nos lo aceptan en ningún en ningún asilo, en ninguna residencia. Eh, entonces hay dramas de todo tipo, o sea, la situación, o sea, es, es en fin, si eres joven y tienes pocos síntomas y vives en un chalet, pues mira, pues lo pasa, pero la, cuanto más pobre eres y peores recursos y soporte familiar tienes, pues siempre al final, pobrecitos, eh, les toca a los más bellos, les toca más fuerte y eh, es muy muy injusto. Todo es muy injusto, ¿no? O sea, nos duele de todo el mundo cuando se pone enfermo, ¿no? pero es que hay unos casos dramáticos, dramáticos de soledad. Eh, en fin, ya veremos cómo acaba la cosa de esto, ¿no? Me va a dejar muy tocados... ...funcionan los protocolos... que se está haciendo?... ...¿cambian todas sí, las otro. semanas?... ...sí, hoy, hoy hoy otro... ...el viernes pasado uno... ...hoy otro... ...nos los mandan... ...no nos da tiempo a leerlos yo... ...uno me lo he leído el de hoy... ...porque tengo que ver pacientes... ...y este fin de semana pues intentaré ponerme al día... ...y estudiar y... ...y ver cómo podemos hacerlo mejor... Los protocolos, al final, están basados en las existencias. Cuando en la primera ola no había mascarillas nos dijeron que no nos la pusieran o que no hace falta. Fíjate qué barbaridad, ¿verdad? Sí, Cuando sí. no habían PCRs, pues nos se hacían. Y ahora, pues quieren que llamemos menos veces a los pacientes. Como hay tantos, pues no les llames tantas veces, llámale menos. Pero es que nosotros tenemos que hacer lo que hay que hacer, no... No lo, lo que los políticos dicen que hay que hacer, ¿no? No nos escuchan a los profesionales y, y así nos va, la verdad, y así no ha ido. La ciudadanía tiene que concienciarse de que hay que aplanar la curva, que solamente el confinamiento lo consiguió, que ahora no quieren poner el cascabel al gato, sus motivos tendrán, ¿vale? Y son motivos que no tienen nada que ver, desde luego, con, con el control epidemiológico. Eh, ...se lo venimos diciendo desde hace tiempo... ...y no parece que esté decididos a confinar... ...entonces confinémonos nosotros... ...seamos responsables... ...son dos, tres semanas... ...vale, muy, muy, muy estricto... ...del trabajo a casa, de casa al trabajo... ...al supermercado... ...y poco más, y poco más... ...de verdad es, es duro, pero es que es necesario... ...podemos salir a pasear, ¿vale?... ...para no volvernos a la mitad... ...pero eh, por lo demás... ...todo lo que sea evitable, demorable eh de verdad, ahora si no es absolutamente necesario tener que ir a comprarme un abrigo, pues ya me lo compraré. Vale, ya me lo compraré porque como tampoco voy a salir, tampoco me va a hacer falta. Entonces, ellos no lo van a parar, tenemos que pararlo nosotros, ¿vale? Y escuchar la voz de los profesionales. Pues ese mensaje queríamos sacarlo de usted, sé ¿sí, María Ángeles que el tiempo en estos momentos es sí, lo que, tengo que, tengo que seguir, efectivamente... Tengo que seguir porque tengo muchos pacientes que están muy malitos y tengo que ver cómo les puedo ayudar. Gracias, por como siempre, por por dar la posibilidad de, de explicarlo y espero que a alguien les sirva. Y si con estos mensajes salvamos una vida, pues ya habremos salgado mucho. ¿no? Pues muchísimas gracias, María Ángeles Medina, presidenta de la Sociedad de Medicina Familiar. Hemos dicho que su mensaje es importante. Hemos querido hacer ese hueco en su agenda apretada como médico. Está atendiendo a muchos enfermos de COVID y de no COVID. Y ella ya nos nos ha, nos ha explicado que estamos viviendo o que ellos viven una auténtica película de terror en esta ciudad. Los datos son muy malos. Y solo puede frenar el avance de la pandemia el confinamiento. El gobierno no lo decreta. Pero nosotros nosotros podemos ser más responsables y quedarnos en casa. 101.4 Telehelp Radio Marca. Ya está en Elche el SUV más competitivo del mercado DR, el SUV italiano imbatible en calidad-precio Ven a ver la gama de DR desde 13.800 euros totalmente equipado con distintivo Eco GLP ¿Por qué pagar más por un coche ecológico? DR con 5 años de garantía y financiación a medida DR, número 1 en ventas en Italia Conoce la nueva gama de vehículos de DR en Llorense automoción Concesionario de DR para Elche y Comarca, Avenida de Alicante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 ¿Estás pensando en comprarte un Peugeot eléctrico o híbrido, pero crees que no encaja en tu presupuesto? Tranquilidad, en Peugeot Grupo Marcos este mes, tu coche híbrido es más barato que uno convencional. Además, el punto de carga de tu plaza de garaje te lo llevas gratis. Pide cita a través de nuestra web marcos.com Oferta válida solo en concesionarios Peugeot Grupo Marcos en la provincia de Alicante. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Y queremos recordar, queremos irnos recordando lo que es la felicidad y eso nos lo recuerda siempre la música. Una pregunta tengo que me invade, me invade la curiosidad. Tengo una pregunta, tengo que me invade. Membra de la curiosidad, ¿quién será? ¿A quién será? ¿Quién será la felicidad? ¿Cómo será y cómo será? ¿Cómo será la felicidad? Pam pa la Tengo una pregunta, tengo que me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 Por la calle la vi pasar hace un par de días la vi por la calle por la calle la vi pasar ¿dónde irá y dónde irá dónde irá la felicidad que buscará y que buscará que buscará la felicidad huele a tormenta de verano seguro ojos color azul oscuro seguro seguro seguro seguro pam para ba la la la lo seguro lo juro lo juro lo juro pam para para para para para La felicidad La felicidad La felicidad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 Este domingo, a las 4 menos cuarto de la tarde, en el 101.4 TN Elche en Radio Marca, vive el partido en directo Elche Fútbol Club Barcelona con todo el equipo de marcador. Patrocina Grupo Serrano Automoción, colaboran Comercial Persionera, Clínica Oftalmológica Doctor Soler, Talleres del Amo, Bares Águila, Autosuspensión Eduardo, Ernesto Joyero, Novo Center, Taperías Franja Verde, Pollos Guerrero, Mármoles Formas y Diesel. Restaurante Martino, Talleres Hermanos Bri, Restaurante Espacio, Aesec, Constru the Pot, Restaurante Franja Estadio, carácter box Mecánica Reyes, Mercat Central del Grupo A Plus, Mercaria, M Solers, El Hogar del Profesional, Talleres JJ Linero y Material Escano. Recuerda, este domingo a las 4 menos cuarto, Elche-Barcelona en marcador.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 rosmary y Alonso y como necesitamos animarnos más pues a ver si lo consigue el mago de hoz y la pegatina con tu madre es una cabra. 101.4 Telehelp Radio Marca No esperes a que ocurra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 con Rosmar y Alonso. Tres minutos para llegar a las 11 de la mañana y ya está nuestra compañera Rosa Lucas preparada para realizar su programa Entre amigos. Nosotros nos despedimos con más rock, un rock alternativo que nos llega que nos llega del grupo Sinova. Volvemos el lunes. Quédense en casa. Bruma, cubre, cemento y horizonte. Falla el imán, las agujas no responden. Y hay un zumbido continuo que se ha la señal. Sí. Convénceme de que este es nuestro norte, esta nebulosa de ideas en desorden, de necesidades urgentes, nacidas en caducidad he pensado en huir de aquí Dejar una nota al salir, lo hice por mí Rio. Giraron sus cabezas Susurran dulcemente Dinos que te inquieta Hoy día que no te damos Una mentira que adorar Y caigo en la cuenta En esta tormenta Somos promesa Paloma y mensaje En medio de la más inoportuna Corriente de aire ¿Quién lo ha pensado En el libro al salir Nunca estuve aquí